Fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América indígena en red Aler. t Mil voces en un solo latín. ¿Están listos? ¿Listas? Pues acompáñenme. Vamos a iniciar en Colombia y lo vamos a hacer. Con una denuncia, porque nuevamente se están presentando enfrentamientos entre grupos armados en el resguardo indígena de Corinto, en el Cauca. Pues estos enfrentamientos han producido desplazamientos de comunidades, suspensión de clases en los establecimientos educativos. La Guardia Indígena está realizando en estos momentos acompañamiento a las familias que se han visto afectadas por estos enfrentamientos. Nuestra compañera. Mariana Salazar del tejido de comunicación h u e j i a c á s e ñ i de Corinto Cauca nos trae los detalles de esta situación que vive la comunidad. Saludamos a todos los compañeros de la red Aler. En el día de hoy, l o reportamos desde el Colectivo de Comunicaciones Guejia Cáceñi del Resguardo Indígena Paz de Corinto Cauca en Colombia. Nuevamente se presentan combates entre EPL y las FARC en el territorio y resguardo de Corinto Cauca. A eso, a las nueve de la mañana del 30 de enero del presente año, en el sector de la vereda El Crucero, se presentan esos combates que se dieron en medio de la población civil durante dos horas aproximadamente. Utilizando granadas y armamento de largo alcance, los armados aún se Encuentran en este sector, ocupando viviendas de la población civil en esta vereda. También se presentan desplazamientos internos en el sitio de asamblea permanente de la vereda El Crucero y San Pedro. Recordemos que en la vereda e l Crucero hay 300 personas, de las cuales salieron 200 personas, entre niños y niñas, hacia la vereda Río Negro. Se e v i d e n c i a tres impactos de arma de fuego en el techo del Polideportivo El Crucero y también se suspendieron clases en la institución sede principal Carmencita Cardona, que cuenta con 340 estudiantes: 40 estudiantes de la vereda e l Crucero y 31 de la vereda San Pedro. Hay que recalcar que las instalaciones del Carmencita Cardona recibieron impactos de bala, situación que puso en alto riesgo a la población estudiantil. Por eso se cancela y se suspenden las clases hasta Nuevo a v i s o En estos momentos se contemplan cinco días de contexto de emergencia con especial agudización el día 31 de enero del presente año. De parte de la Autoridad Indígena de Corinto, Guardia Indígena y Misión de Derechos Humanos realiza a esta hora recorridos y verificación y acompañamiento de las familias. Escuchemos a una de las autoridades indígenas quien nos comenta cuál es el contexto que se está viviendo en estas veredas.、Eh, dar el saludo en nombre de todas las autoridades salvo del resguardo de Corinto. Pues, frente a la situación de orden público que se está,、eh, está aconteciendo en este momento, tenemos varias veredas y varias escuelas que hoy debieron suspender sus clases,、eh, ya que se encuentran enfrentamientos en. En la vereda San Pedro, en la vereda El Crucero, y pues de esta manera se afecta también la institución educativa agropecuaria Car、eh, Carmencita Cardona de Gutierrez. Entonces, hemos、eh, optado hoy por declarar la emergencia educativa. Se, orienta, se está orientando en este momento la suspensión de clases hasta el día 4 de febrero, porque no hay una garantía. Para nuestros estudiantes, para los docentes, tampoco hay garantías、eh, para los hogares comunitarios y los semilleros de vida. Agradecemos a Mariana y también le damos la bienvenida en este 2019 al tejido de comunicación Huegia Caseñi, que este año se reintegró a la gran familia de América Indígena en red. Y de Colombia vamos a trasladarnos hasta México. Porque la organización comunitaria indígena de Chiapas continúa en la lucha por sus derechos, pues, con ocasión del octavo aniversario luctuoso del religioso Samuel Ruiz García, Quien en vida acompañó la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas tanto en México como en América Latina, las organizaciones indígenas de San Cristóbal de las Casas en Chiapas reafirman su compromiso por la defensa de sus derechos y aprovecharon para cuestionar al presidente de México, Andrés Manuel López o b r a d o r sobre el proyecto de construcción del Tren Maya. Vamos a darle pase a nuestro compañero Vladimir Contreras Escamilla, que nos informa desde la red Boca de Polem. El pasado 25 de enero, el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recordó con una peregrinación el octavo aniversario luctuoso del religioso Samuel Ruiz García, quien en vida acompañó la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México y América Latina. Una de las organizaciones convocantes de la movilización fue la sociedad civil Las Abejas de Acteal, pertenecientes al municipio de Chenaló en el estado de Chiapas. Escuchemos a nombre de las abejas a Guadalupe Vázquez Luna. Queremos agradecerle infinitamente este 25 de enero, celebrando junto con el pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la Pascua y resurrección de nuestro padre y hermano, José t Xamuel. Porque él fue quien nos ayudó a abrir los ojos, nos hizo crecer la conciencia y la dignidad. Tote Samuel nos enseñó el camino de la voz y de la no violencia a través de la vida y obra de Jesucristo. Queremos recordarles que llevamos 26 años defendiendo la vida, los derechos humanos y la madre tierra, porque uno de nuestros principios de lucha política y de la no violencia es defender la vida. No quitarla. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en contra del Ejército Mexicano en el año de 1994, nosotros, como organización no violenta, junto con la sociedad civil nacional e internacional, pedimos a ambos ejércitos que cese al fuego y que las demandas del EZLN se obtuvieran mediante el diálogo. Sin embargo, El mal gobierno nunca cumplió su palabra y siguió atacando a las comunidades zapatistas y los pueblos organizados por debajo de la mesa mientras simulaba diálogo. Dicha traición gubernamental culminó con la masacre de Axean. Queremos decir que ya no queremos más guerras. No queremos que sean atacadas las comunidades zapatistas. No queremos que ningún hombre y mujer de un pueblo organizado Sea asesinado por defender sus derechos o por oponerse a los megaproyectos. Las abejas de Acteal aprovecharon para cuestionar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por el proyecto de construcción del Tren Maya. Le preguntamos a López Obrador si un pueblo o una organización o un movimiento se opone al proyecto del Tren Maya y de otros megaproyectos. ¿Va a usar la fuerza pública o el ejército o la Guardia Nacional para reprimir? Obrador sabe de antemano que somos muchos los pueblos organizados, que defenderemos la madre tierra de las destrucciones que causarán sus megaproyectos. Para finalizar, hicieron un llamado a la población en general: En donde quiera que estén y existan, Luchen por un mundo nuevo, por un mundo digno y por la vida. Nosotras y nosotros, desde Actear, Casa de la Memoria y la Esperanza, Corazón de la Resistencia Civil y de la No Violencia. Atentamente, la voz de la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Actear. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Con audios de la área de comunicación de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Y continuamos en México, para comentarles que las mujeres indígenas desafían los roles de género en Veracruz, pues las mujeres indígenas de México se convencen cada vez más de que la casa o la cocina no es el único lugar en el que pueden o deben estar. Tal es el ejemplo de doña Balbina Gómez de la Cruz. Que nos cuenta su experiencia como chofer de las bandas de viento. Pues para conocer más, vamos a dar pase a nuestra compañera Maricela Hernández de Radio Guayacocotla que nos informa. Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Nuevamente el les saludo、hoy. con mucho gusto en este programa. Y esta vez quiero iniciar con esta pregunta: ¿Quién dice o quién piensa que solo los hombres deben y pueden manejar un vehículo o que solo ellos pueden ser choferes? Pues, ¿qué creen? Que las mujeres cada vez se convencen más de que la casa o la cocina no es el único lugar en el que pueden o deben estar. Así que en entrevista con nuestro compañero David Martínez Sánchez, la señora Balbina Gómez de la Cruz nos cuenta de su oficio como la chofer de las bandas de viento. Soy de la comunidad de Piltepeco, municipio de h u a u t l a Soy la encargada de que nuestros chavos lleguen a tiempo a sus lugares de, de trabajo, los lugares de compromiso que tienen. Soy como la chofer, a sí soy la chofer, ¿verdad? a Pequeño transporte que tengo, creo que para ellos es una comodidad. Es Una urban, pues van un poquito más cómodos, y pues eso es lo que lo que trato de, de hacerles, a p o y a r l o s también cuando puedo, a lo mejor en cuestiones económicas no, pero en cuestión de promoción. Aquí estamos, tengo aproximadamente como 15 años, me compré un, una camioneta, con esa, esa camioneta empecé a salir con, con las bandas, p e q u e ñ o s salidas la, en la región, posteriormente un poquito ya más lejos. Pues yo creo que es u n fuente de trabajo para mí.、Uh -huh. eh, trato de apoyarlos a ellos como ellos a mí también.、Eh, yo presto mis servicios, ellos este, económicamente me dan el trabajo. Se ve que le, le gusta le gusta bastante trabajar en esto. ¿Por qué? El Ser chofer, yo creo que también uno lo trae en la sangre. Es algo cuando te gusta, lo haces con cariño, lo haces con amor, como cualquier otro trabajo. Y yo desde muy chiquita siempre me gustaba. Tuve la oportunidad de salir por necesidad. Yo nunca me iba atrás de los camiones. Yo siempre quería ir enfrente de los camiones, ver cómo manejaban los choferes. Y siempre me dije: Si、sí, nunca podré tener un carro. Y cuando lo obtuve, dije: Ya estoy bien. Hasta dónde ha ido? Es bueno lo que es la región de Chicontepec por Apachuca, Ixmiquilpan, Simapan,、um, Actopan, a México, a Texcoco, Querétaro.、Ya、hemos llegado a Oaxaca, Puebla. Me、uh -huh. gusta y lo hago con mucho gusto. Pero yo creo que también ya la distancia que recorre los muchachos a veces También es un obstáculo el costo, ya no tanto del, de la banda, sino que también el costo del, del viaje.、Sí. Eso es lo que a veces les impide. ¿Cómo le hizo usted para conseguir ese mueble que nos decía para poder estar haciendo este trabajo que ahorita hace actualmente? Yo viajé mucho tiempo,、eh, a los 13 años, 14 años, yo me fui、mm. de, de mi pueblo. Me fui a la, a la ciudad de Jalapa, estuve un tiempo, de ahí vine a la ciudad de México. De la ciudad de México encontré unas personas con las que trabajé, cuidando niños, estudié enfermería. Pero de ahí, con los patrones que estaba trabajando, me llevaron a la, al otro lado, a Estados Unidos. Empecé a trabajar. Desde que salí, yo tenía una meta: de hacer algo en la vida, de salir adelante, lo que ganaba un poco para mis papás, un poco. Para guardarlo, de esa forma fui ahorrando poco a p o q u i t o con sacrificio porque nada se puede hacer de la noche a la mañana. Pues satisfecha, si、sí、lo estoy, pero yo creo que puedo hacer mucho más. No estoy sola. Primero está Dios conmigo, está mi papá, está el mueble y la bendición de mis hijas. Tengo dos hijas, una de 20 años y otra de 15 años. Pues ahorita ellas están, están estudiando, pues que le echen muchas ganas. Y yo no les puedo dar herencia económica. La mejor herencia que yo les puedo dejar es el estudio. Voy a arrancar, soy el chofer. Manejaré la noche hasta el amanecer. Ella dice que hay que luchar para lograr nuestros sueños y jamás darse por vencidas, porque nosotras, las mujeres, también podemos estar y hacer lo que nos guste. Para Latido Indígena, reportó Maricela Hernández Velasco desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Y de México pasamos hasta Guatemala, porque las organizaciones indígenas y campesinas le dicen no a la amnistía a personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Pues las organizaciones sociales se presentaron en el Congreso de la República de Guatemala para rechazar la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional que busca dar amnistía a las personas señaladas como responsables de delitos de lesa humanidad. Pues la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional ha sido aprobada en su primera lectura y beneficiará a militares y personas sindicadas como responsables en los casos de l conflicto armado interno por delitos como genocidio, desaparición forzada y Torturas. Estas personas quedarían absueltas. Vamos a escuchar a Daniel Pascual, coordinador del Comité Campesino de Guatemala, gracias a nuestras compañeras y compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER. De la Coordinación、eh, de Viudas de Guatemala, c o n a b i g u a y el Comité de Viudas c a m p e s i n a CUP, que hacemos presencia acá, ya que sabemos el inminente peligro que hay.、Eh, De que se hagan las reformas a la ley、eh, de amnistía, lo cual nosotros somos organizaciones que sufrimos la guerra, somos sobrevivientes de la guerra, somos、eh, hijos, hijas, somos a, a viudas, a, gente que sufrió la guerra y que de igual manera nuestras organizaciones sufrimos masacres como la masacre d e la Embajada de España, masacres en las comunidades y creemos. Que no es posible que nuestro país y que el Congreso actual de la República esté hablando de reformar la ley de amnistía cuando eso te llevaría a llevarnos a una impunidad total en el país, a una situación, digamos, de olvido de las vidas de más de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos que hubieron. Durante el conflicto armado interno, y por ende, venimos aquí a fijar postura y a decir al Congreso que no vamos a permitir ninguna reforma a la ley de amnistía porque creemos nosotros que la justicia debe respetarse, debe de cumplirse las leyes en el país. Los responsables de secuestros, asesinatos, torturas y genocidio en el país tienen que pagarlo en la cárcel. Como garantía que no se v u e l v a a repetir estas matanzas en nuestro país. Y en El Salvador, las organizaciones indígenas manifestaron su apoyo al FMLN en las elecciones presidenciales. Pues las elecciones presidenciales de este país se realizan este domingo 3 de febrero. Entonces, diversas organizaciones indígenas se reunieron para respaldar al candidato Hugo Martínez del partido de izquierda frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Nuestro compañero Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente y de la Asociación de Radiodifusión Participativa ARPAS en El Salvador, nos informa. Las elecciones presidenciales en El Salvador se desarrollarán el próximo domingo 3 de febrero. Varios pueblos originarios y comunidades indígenas de todo el país se unieron para respaldar la candidatura de Hugo Martínez y Karina Sosa, candidatos a la presidencia por el partido de izquierda FMLN. l i o n e l García, secretario general del Consejo Ciudadano de las Comunidades Originarias de Tacuba, nos da más detalles de esta actividad. Bueno, este día、eh, los pueblos indígenas、eh, van a tener una reunión muy importante de adhesión con、eh, la fórmula presidencial del FMLN, precisamente porque、eh, de los 500 años de colonización que hemos tenido, los últimos 10 años que han sido por gobiernos de izquierda,、eh, las puertas se han abierto para los pueblos originarios. Se han generado leyes, programas, proyectos que han venido a beneficiar. De alguna manera, a las dolencias que ha tenido el pueblo indígena. También hay que reconocer que,、eh, si bien es cierto, se ha ampliado la gama de proyectos y ha sido importante, pero no se han sentado las bases para que los pueblos indígenas vivan con dignidad como se merecen por ser、eh, originarios de estas tierras con más de 15.000 años de historia. De los tres candidatos que van en contienda y que ya próximamente se va a cerrar lo que es esta contienda electoral, ¿cuáles los tres ustedes consideran? Bueno, hoy obviamente se van a adherir、eh, a la fórmula de Hugo Karina y Karina, pero este, ¿quién más representa a los pueblos indígenas? O sea, de estos tres candidatos. Bueno, hay tres candidatos que están en la palestra: Nayib Bukele,、eh, Carlos Calleja y、eh, el ingeniero Hugo Martínez. Es、eh, decir, de que. Por los rasgos físicos, la conciencia, la forma de hacer el trabajo, podemos notar a, a, a leguas que、eh, los candidatos de Ghana y de Arena, pues son. Personas descendientes de colonizadores que han venido a estas tierras a amasar inmensas fortunas a costa de la mano de obra barata o la mano de obra sin salario de nuestros ancestros que dejaron toda su vida para formar los grandes capitales que ha tenido este país. En cambio,、eh, Hugo. Es un ingeniero que viene de la clase pobre,、eh, sus padres han sido maestros y, pues, por u e s p supuesto, ha convivido más con la población y se nota a lenguas. El lenguaje, la forma de, de estrechar la mano, la forma de convivir con la gente, con la ciudadanía, es muy diferente. Entonces, creo que esas son partes importantes que hay que destacar. Desde Radio La Voz de Mi Gente, de la red de ARPAS en El Salvador, para l a t i n a Indígena, les informó Marcelo Galicia. En Brasil, los pueblos indígenas encabezan la protesta mundial del Enero Rojo. En este país y en todo el mundo se realizaron manifestaciones de protesta este 31 de enero en contra de las políticas antiindigenistas del presidente brasileño Jair Bolsonaro para marcar su primer mes en el poder. Los y las manifestantes llevaron pancartas con los lemas: alto al genocidio en Brasil, sangre indígena ni una gota más. Y Bolsonaro protege las tierras indígenas. Las manifestaciones han estado encabezadas por la articulación de pueblos indígenas de Brasil a PIP en su campaña Sangre Indígena Ni Una Gota Más. Recordemos que antes de ser elegido presidente, Bolsonaro ya era conocido por sus puntos de vista racistas. Uno de los primeros actos tras la toma de posesión fue retirar la responsabilidad sobre la democratización de los territorios indígenas del Departamento de Asuntos Indígenas y dársela al Ministerio de Agricultura, cuya postura anti-indígena es bastante notoria. Esta decisión fue denunciada por ser prácticamente una declaración de guerra contra los pueblos indígenas en Brasil. Y ahora nos trasladamos hacia el sur de América del Sur. En Argentina, trabajadores y trabajadoras de la tierra denuncian que reciben montos injustos por la comercialización de sus productos. Pues en la plaza principal de San Miguel de Tucumán, ciudad ubicada al norte de Argentina, se realizó un verdurazo donde las y los trabajadores de la tierra denunciaron la diferencia de ganancias entre las grandes empresas y los pequeños productores y productoras. Asimismo, manifestaron que reciben. Montos injustos por la comercialización de sus productos. A continuación, vamos a dar pase a nuestro compañero Nahuel García desde FM San Alfonso de Tucumán y el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. En la plaza principal de la ciudad capital de nuestra provincia se realizó un verdurazo, un movimiento de protesta iniciado por la Unión de los Trabajadores de la Tierra, una de las agrupaciones que conforman a la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. En Tucumán, Y su referente provincial, Omar Díaz, nos comentó el objeto de esta manifestación. Estamos con la organización, la UTT, la Unión de los Trabajadores de la Tierra, los cuales tienen un sistema de reclamo、eh, revolucionario, diríamos nosotros, innovador, en el cual、eh, el feriazo y el verdurazo es una protesta donde se entregan los productos, los productos que tenemos de, de, de nuestros compañeros dentro del sindicato de los pequeños productores. Y este, se entregan los productos al, al precio, digamos, de producción sin cero g a n a n c i a directo al público. El referente de la CETEP provincial en Tucumán también nos dijo que este reclamo tiene además como objetivo hacer visible la injusta diferencia de ganancias que hay por un mismo producto entre el productor pequeño y el gran empresario que adquiere su producto para la reventa. El reclamo real es de que cada vez que un trabajador produce animales o verdura,、eh, luego no tiene mercado, no tiene salida económica, entonces tiene que terminar vendiéndole a empresarios eh, eh, por, por bajo costo,、eh, no le reconocen el valor real del producto, de, por ejemplo de un tomate que puede valer este, 10 pesos, le pagan 2 pesos y cuando lo llevan a la góndola, ellos lo venden a 15 pesos o 20, hasta 30 pesos. Entonces, este, el productor está perdiendo. Omar Díaz también nos dio un dato estimado de la cantidad de familias y de personas que se ven afectadas por esta situación día a día.、Eh, calculamos que entre el campo y los compañeros de los nuestros, los que están trabajando con nosotros, son a h r a l de doscientos los afectados. Sin nombrar mucha otra gente que, por ejemplo, de los inundados, de los productores que no están trabajando con nosotros, son este, muchísimo más. Reportó Nahuel García desde FM San Alfonso 103.9, Yerbabuena, Tucumán. Y finalizamos las informaciones el día de hoy en Ecuador, porque desaparecieron oficialmente dos lenguas indígenas y ocho estarían en peligro de extinción en este país andino. Pues en el marco de la inauguración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas se reflejaron datos preocupantes a nivel internacional y nacional. Por ejemplo, dos lenguas desaparecieron oficialmente de Ecuador y a nivel mundial, una lengua muere cada 14 días. Al respecto, nuestro compañero Felipe Mosquera, de la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos de Ecuador, Corape, nos ha preparado el siguiente reportaje. c、eh, u、eh, Buenos i Cabiriaja, a a j c i n a a j b u días con t o d o s presentes que escuchan este medio. Lo que acabamos de escuchar es la lengua de la nacionalidad zapara de la boca de Froilán Grefa, representante indígena quien se encarga de recuperar su lengua, quienes están ubicados al este de Pastaza, fronterizo con Perú. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, subrogante Andrés Terán, manifestó que oficialmente es una de las lenguas extintas junto a Landoa. En nuestro país, hasta el 2017, se hablaban 14 lenguas ancestrales. Pero entre el 2012 y el 2017 se extinguieron dos: el Andoa y el Zápara, al morir en ese lapso de tiempo las dos últimas personas que las hablaban. La realidad, lejos de apartarse de estos datos, se incrementa, como lo expresó Ángel Tipán, secretario técnico para la igualdad de pueblos y nacionalidades, quien manifestó que existen ocho idiomas en peligro de extinción, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica, entre ellos el Zápara y el Andoa. En el Ecuador estarían en peligro al menos ocho idiomas. Esto, sobre la base de un estudio que hace la Universidad Católica, menciona como por ejemplo el Laingae de Cofán, Pai Coca, el mismo Quichua, el s h o a r el Huao Terero, Zápara, Andoa, c h a f i q u e lenguas nuestras que estarían en peligro de extinción. Esta aparente contradicción la resuelve Sadia Sánchez, directora de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en Quito, quien manifestó que una lengua desaparece oficialmente cuando se extinguen sus hablantes o se deja de hablar ese idioma. Al desaparecer una lengua, desaparece también un mundo entero, una cosmovisión. Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes. O cuando estos dejan de utilizarse para expresarse en otra, que con frecuencia está más extendida y es hablada por un grupo preponderante. Estas cifras se ofrecieron durante la inauguración del Año Internacional de Lenguas Indígenas, que se celebra en paralelo en la sede de la UNESCO en París y el próximo 1 de febrero en Nueva York. Cabe recordar que en el Ecuador existen 18 pueblos y nacionalidades y reconoce al castellano, al quichua y al shuar como idiomas oficiales. De acuerdo a las Naciones Unidas, una lengua muere cada 14 días. Y hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por la sintonía y continúe acompañándonos a lo largo de esta programación. Les acompañó Rocío g u a m a n c o n d o r Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto.